Tuvimos Viernes Bailable hoy y ahora estamos haciendo el after, podría decirse. Nos relajamos un poco. Tal cual. Bajamos la energía. Sí. Estuvimos bien arriba. Sí, estuvimos bailando, rompiendo pista mañana, todo. Mañana para el recuerdo, mucha interacción con nuestra audiencia desde muy temprano, pidiendo temas, disfrutando de este Viernes Gris con un poquito de lluvia por la mañana, que Pero. se va a ir calentando a medida que... Que escuches Radio Kermés. Que escuches Radio Kermés y que pasen las horas. Por lo pronto... Nos relajamos porque bueno. va a ser su ingreso nuestro columnista de los días viernes, Julio El Caño García. ¿Cómo te va? Buenos días Lautaro, buenos días Valentina, ¿cómo buenos les va? Días. ¿Todo bien vos? Bien bien, todo bien acá en esta mañana húmeda. ¿Estás en tu casa? Estoy en casa. ¿Estás relajado? Sí, sí, estamos tranquilos esperando el, el fin de semana después de una después de una semana después de una semana cargada para, para el cannabis con toda con toda la impronta y la, y la historia que le pone el este famosa semana de la marihuana este este famosa simbología del 420 quiero preguntarte eso a mí me gustan los números soy quiñelero y eh... <ríe> ¿Qué es el 420 porque balcarse 420 es la radio la dirección de nuestra radio yo pronuncio ese número y se me viene la casita de radio kermes el estudio pero para el movimiento canábico mundial esto número tiene una especial eh, un especial significado sí digamos que, que todo tiene que ver con todo no viste es una expresión de lucha es una expresión de, de libertad eh, y es el, el deseo de expresarse también y uh -huh esto el 420 eh, si bien tiene muchas muchas teorías este acerca de su, de su verdadero origen hay dos o tres teorías y creo que a medida que pasa el tiempo siempre va apareciendo una nueva uno uh -huh. que, que tiene una aposta uh -huh. pero en general refiere eh, a hablar de algo sin hablar de eso uh -huh. el 420 viene bueno de una famosa historia de algunos dicen que había un tesoro que era una plantación de marihuana donde hay un un mapa incluso para llegar y se juntaban un día a esa hora para hacer esa esa travesía o bien una hora en la cual este se juntaban California, decían, para para fumar marihuana, entonces para no decir que se fumaba marihuana decían 420, ¿no? una Ajá. forma de de ocultarlo, de tenerlo en secreto, este por todas estas cuestiones que tienen que ver con que tenía que ver con el, con el prohibicionismo, ¿no? Este, y esa fecha sobre todo en el hemisferio sur tuvo una impronta mucho más este mucho más arraigada porque en el hemisferio sur coincidió este con la época de cosecha, ¿no? Claro. Entonces, acá es, es, no solamente es el 424, 424 que se que se fue transformando en un icono, ¿no? Este, de, de una lucha este que recorrió el mundo. Y bueno, en base a eso se se termina generando ese día como el día de lucha, como el día de manifestación y día de visibilización este de este y el derecho al y la descriminalización del consumo de esta planta, Bien. ¿no? Este con eso tiene que ver un poco la historia del 420, es hablar de lo que no se puede hablar medio un código, claro. con muchas y muy difundido sobre todo musicalmente por raperos, por traperos y bueno, un, Como el elegante veces... Exacto. El elegante cumbia sí. 420 para los negros. <ríe> Sí, sí hay mucho hay mucho al respecto variado vario pinto es este de todos los estratos sociales por como tiene que ser muy ¿sí? bien eh, este... bueno bueno eh... En esta semana también hubo novedades aquí en la en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, el eh, concejal Rodríguez, eh, Mariano Rodríguez Vega se le va a decir que está pronta la reglamentación de la ordenanza en la capital provincial, también el diputado provincial Espartaco Marín eh, pidió la adhesión a la ley nacional, queríamos analizar un poquito esos temas con vos, qué mirada tenés sobre eso, sobre la normativa comunal y también sobre esta adhesión que se está pidiendo aquí En, en la provincia sí sí bueno siguiendo un poco el hilo de todo este movimiento literalmente telúrico este que genera el 420 en todo el mundo y acá también este el movimiento de las organizaciones sociales las asambleas por esta marcha anual que se va a hacer el mes que viene por culpa de la pandemia no se pudo hacer en esta fecha han hecho que que se arraó un poco el avispero también y Y ha llegado a, a, a los escritorios de legisladores tanto provinciales como municipales y eso me parece muy positivo me parece bien que en, en esos dos estratos institucionales eh, estén trabajando activamente en eso eh, lo que lo que sucede más o menos viene a ser así en a nivel provincial se está partaco marín public, este presentó un proyecto de ley para que la pampa adhiera a la ley nacional porque es una de las poquitas provincias creo que son dos o tres las provincias que no han adherido córdoba a la pampa no recuerdo si hay alguna otra alguna otra este y bueno lo que se pretende es eso adherir a la ley nacional y además el proyecto más o menos un poco copia este el espíritu de la ley nacional pero adaptándolo a las necesidades y a nuestra región a eh, digamos que es algo más o menos así, y a nivel municipal lo que se intenta es eh, seguir avanzando en la creación de un registro virtual de usuarios medicinales. Los dos proyectos están este acotados al uso medicinal, pero bueno, es algo bastante interesante porque estamos viendo que hoy en día es la única herramienta que tienen algunos para, para evitar un allanamiento y los casos están siendo notorios no solo en, en nuestra provincia, sino también en otras provincias del país en donde están pasando cosas parecidas, allanamientos que curiosamente se han, se vienen pudiendo evitar, hay un caso en Comodoro Rivadavia esta semana donde se evitó un allanamiento este por estar inscrito o preinscrito, digamos, en el Reprocano, si un, un paciente medicinal. Entonces, bueno, son eh, la verdad que son tres cosas van a superponerse, ¿no? Porque hacer un registro municipal, este también lo prevé la ley provincial, de hacer un registro provincial y también la, la ley nacional prevé un registro nacional, un Reprocán, ¿no? Este vamos a tener tres registros, municipal, nacional, provincial y nacional. Eh, bueno, pues no sé, esperemos que por alguno de estos este Recovecos pueda pueda canalizarse esta esta necesidad, este que es, bueno, notoria, pública y notoria, ¿no? Pura burocracia, digo, para los cultivadores, para la gente que, que quiere tener su, su propia planta, que quiere hacer su propio aceite, digo, todas las inscripciones, los registros, eh, es sí, meter si sí. se quiere al, al, al cannabis en, en la burocracia del Estado. Lamentablemente es el camino que hay por recorrer hoy en día. En lo personal y particular yo tengo mi opinión al respecto Este, con la cual eh, si sí, yo considero que en, en definitiva son cosas que van a quedar en desuso ya uh -huh. las países que vienen avanzando en esto son cada vez más los que este depenizan a la planta para de, en todo su uso uh -huh. ¿no? entonces hacer todo este sistema de registros en el futuro probablemente eh, no sean necesarios uh -huh. pero hoy es hoy es el camino es ellativo el otro día en la asamblea que hubo en la en las, en las vías uh -huh. acá en santa rosa el sábado pasado en la asamblea para la, para organizar la marcha uh -huh. este surge un dato muy interesante que es y el caso de chubut también lo podemos comparar es igual a lo que se escuchaba el otro día en los compañeros que estaban ahí en la asamblea donde son allanamientos sin orden judicial eh, donde muchos dejan pasar a, a, a, la, a, la, a la ley la ley se lleva a las plantas y después no hay ni causa ni nada. Uh -huh. no Es como que en, en el, se están dando casos de, de la, la policía cogollera, ¿no? Uh -huh. eh, son casos puntuales, yo no no quiero entrar en una cuestión de, de, de, de, de denunciar y esas cosas, no me refiero a eso, uh -huh. pero sí son cosas que están pasando. Entonces hoy en día lo único que hay o lo más cerca que tenemos es eso, no es, uh -huh. es tener que registrarnos este, y... Y bueno, y esperar que ese sistema funcione y no sea y no sea más perjudicial que lo anterior. Bien. Eh, contame cómo va el tema este de, de, de la marcha, de la tradicional eh, marcha por la marihuana. Eh, ¿Se va a hacer o no en este contexto de pandemia? ¿Qué es lo que acordaron ahí con los compañeros y compañeras? Este contexto la verdad es que no ayuda mucho, pero bueno, hubo una asamblea con libre participación, este y con todos los protocolos y distanciamiento y cada uno con su mate, pero la verdad que fue un espacio muy plural donde había de todo, ¿no? Había este usuarios medicinales, familiares de usuarios medicinales, colectivo transfeminista, cultivadores, cultivadoras, había profesores universitarios, profe profesionales, bueno, de todo un poco. La idea de esto a marcha, o por lo menos lo que surgió en esta asamblea Es que no sea simplemente una marcha, no uh echar -huh. de un punto hasta otro y desconcentrar, sino que más bien sea algo con un intercambio hacia la sociedad, uh -huh. donde se pueden hacer talleres, dar información, asesorar, incluso dar semillas, ¿sí? si hablo de regalar plantines, en fin, uh -huh. sea algo que tenga más interacción con, con el medio y, y, y bueno que nos pueda servir más a todos. no Bien, esto tiene fecha ya. Esto, mira, la próxima reunión para seguir este, trabajando este tema es el próximo sábado a las 4 y 20 uh -huh. en las vías, este y la marcha sería en principio el 8 de mayo. Ajá, bien. Eh, ¿En las vías a qué altura para todos aquellos que nos están escuchando y quieren participar? Si no llueve, eh, es en la esquina ahí de Raúl Beías y primero de mayo, pero el otro día la lluvia nos corrió y nos fuimos debajo del alero de la estación y estuvo muy lindo. Bien. Perfecto. Bueno, Julio, te agradecemos mucho por esta columna. Nos encantó hoy charlar con vos nuevamente y refrescar estos temas, porque por ahí nosotros los tratamos desde una perspectiva, eh, buscando la información, buscando el dato, y está bueno por ahí eh, agregar el análisis que eh, pueden hacer las distintas organizaciones que vienen luchando por el autocultivo y que eh, se enfrentan a todas estas problemáticas en un año complicado. Estamos atravesando una pandemia y por ahí seguir generando conciencia, seguir encontrándonos, viéndonos las cálizas, es un poco más complicado sí sí seguramente pero bueno siempre con, con la misma con las mismas ganas este, y, y luchando por un derecho y sobre todo si es en, de manera colectiva es mucho más lindo y bueno esta columna de hoy que salió un poco de la burbuja de la burbuja del conocimiento y de la reflexión era para también con la oyencia eh, tener una llegada más de la oralidad y poder charlar un poco con vos y con ustedes, con todos. Hasta la próxima semana, Julio. Un abrazo. Otro para todos. Buen fin de semana.